Jugaba la pelota Cuando de repente vio pasar a un ratón Lo corrió, lo corrió, lo corrió, lo corrió, lo corrió. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Pero el ratón igual se le escapó Una vez un león jugaba la pelota De repente vio pasar a dos ratones. Los corrió, los corrió, los corrió, los corrió. Los corrió. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Pero el león ninguno atrapó. Una vez un león jugaba la pelota cuando de repente vio pasar a tres ratones.